La gente de campo tiene códigos Código Campo Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario Eje central de la economía entrerriana Está en Código Campo Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances Y sobre todo, los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas Están en Código Campo Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná Una hora para darle al campo un lugar en la ciudad Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 262 de Código Campo. Este espacio agropecuario que tenemos el gran placer cada siete días de compartir con todos ustedes. Desde Radio Costa Paraná en el 88.1, la radio pública de la ciudad. Pero también por FM 104.5, Campo y Ciudad de villaguay FM Impacto Rural de Caseros. Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Sol de Crespo. También nos pueden escuchar por FM Las Chacras de Villa Paranacito. Por Radio Litoral de Viale en el 95.1 Por Radio Integración de Federal Por Radio Libertad de Victoria en el 92.1 Y por Radio Siglo XXI Digital de la ciudad de Asencan También nos pueden seguir por eh, cuatro sitios digitales Solnoticias.com.ar Campoyciudad.com.ar La red del campo.com.ar Y obviamente por Campo.com. Punto Ustedes saben que tuvimos eh, en Expo Agro 2023 una muestra excepcional eh, donde se vio, eh, se pudo, se pudieron conocer, se vio todo lo que le importa al campo a la agroindustria, y bueno, las empresas llevaron muchas novedades, muchísimas novedades. Hubo mucha gente, mucho público. Este tipo de muestras son realmente muy convocantes. Y a pesar de que esos días, desde el 7 al 10 de marzo hizo un calor impresionante, la gente igualmente eh, salió a caminar saben ustedes que el predio de Expo Agro es una especie de, de pequeña ciudad en el medio del campo en el, en el circuito automovilístico de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires y a pesar del calor a pesar de la humedad a pesar del, del sol que partía el, la tierra bueno, la gente caminó mucho se metió en los stands eh, buscó lo que interesaba y se enteró de grandes novedades para la producción agropecuaria, grandes novedades eh, disponibles en materia de servicios, en materia de maquinaria agrícola, en materia de semillas. Bueno, como lo decimos siempre, es la capital nacional de los agronegocios, cuatro días al año, Expo Agro 2023, eh, y obviamente eh, fue el centro de la atención del campo en esos cuatro días que duró, insisto, del 7 al 10 de marzo. Vamos a compartir hoy eh, notas a representantes de empresas como Nidera, como NK. También vamos a, a entrevistar al eh, responsable de agronegocios del Banco Santander que anticipa una serie de, de eh, líneas crediticias para el sector agropecuario. Y también vamos a compartir notas... Eh, con representantes de Advanta y de UPL esto es lo que tenemos pensado para ustedes hoy nos van a quedar, todavía nos quedan varias notas para compartir seguramente en los próximos programas, pero ahora los invito a escuchar un poquito de música y después sí nos metemos de lleno con las notas que trajimos de Expo Agro 2020 Estás escuchando Código Campo el lugar del campo en la ciudad Ahora es el turno de NK Diego Aguesi es el integrante del área de extensión para el litoral de NK y acá nos cuenta las novedades de la firma. Sí, es sí, un año realmente muy difícil para el productor, un año atípico, eh, diría yo, porque las situaciones productivas eh, que han sufrido las secas son muchísimas. Eh, situaciones en fecha de siembras distintas, de primera, de tardía, de segunda, hablando tanto de maíz como de soja, entonces la verdad que hoy eh, la seca se ha generalizado eh, en toda la zona productiva argentina y, y bueno, con distintos daños o distintos tipos de golpe el productor de alguna u otra forma lo va a sentir sin lugar a dudas. Eh, Diego, ¿cuáles son los materiales eh, que está presentando NK en este en esta Expo Agro? Básicamente para la zona litoral, Córdoba, eh, Santa Fe de Ríos, zona centro, mejor dicho. Correcto. Sí, eh, acá todos los años nos gusta venir a acompañar al productor en las buenas y en las malas. Este año, con, con, con lo difícil que es, también nos gusta estar, eh, poder mostrar de que seguimos trabajando eh, para las situaciones buenas y para las situaciones malas. En este caso hoy estamos viendo tres materiales, dos del lanzamiento de la campaña pasada que se llaman NK842 Viptera 3 y NK870 Viptera 3, y estamos haciendo el lanzamiento de un nuevo material NK855 Viptera 3. ¿Este ya está en el mercado? Ya está en el mercado, este año va a tener un volumen introductorio, eh, vamos a tratar de llegar a toda la, la mayor cantidad de productores posibles para que lo conozcan a campo, para que vean las virtudes del material, eh, y que lo empiecen a utilizar como una herramienta válida que sabemos que le va a aportar muchísimo a cada uno de los planteos. ¿A qué se busca más rendimiento o más estabilidad? Siempre nuestro programa de desarrollo, nuestro programa de breeding y de desarrollo está enfocado en la búsqueda primero de potenciales productivos, de la mejora de potenciales productivos. En segundo plano, pero no menos importante, eh, buscar estabilidad en los materiales. Eh, y el tercer lugar sería adaptabilidad y hablando en esa adaptabilidad estamos hablando siempre también de lo que es biotecnología y por qué no, control de malezas. bien Casualmente, eh, ¿cómo se han comportado? Más allá de que recién hablabas de la sequía y el impacto que ha tenido en los cultivos, ¿cómo han respondido en líneas generales a lo que era el material que ustedes diseñaron para buscar esa adaptabilidad a los ambientes? En general estamos muy conformes, este año estamos viendo nuestros materiales eh, con la estabilidad que marcamos, que destacamos y que recomendamos. Eh, nuestras recomendaciones con, con, con una herramienta que se llama Manejo Específico NK han dado resultado. Los ambientes productivos eh, más complicados eh, hemos recomendado densidades más bajas y eso ha tenido respuesta en cada uno de los planteos. Entonces hoy la verdad que vemos a nuestro portafolio y a, nuestro, a nuestra recomendación, que para nosotros es muy importante, muy ajustada a situaciones productivas como la de este año, y como siempre, y vuelvo a recalcar, acompañando a los planteos productivos de, de cada una de las zonas. ¿Girasol? En Girasol estamos presentando algunos materiales, eh, como destaca, para destacar eh, NK3969CL, es un material que viene a eh, superar los techos productivos que nos ponía el 3970, un material muy conocido y muy utilizado en todo el mercado de girasol. Eh, nos costó eh, poder superarlo porque es un excelente material, pero hoy la respuesta es 3969, un material que bonifica un poquitito más en aceite y eso obviamente eh, nos da una respuesta en rinde, eh, rinde bonificado, ¿no? Entonces... Eh, Nos acompaña en rinde, en estabilidad, es un material que tiene una excelente sanidad, eh, muy, eh, de muy buen comportamiento a lo que es cancro o fomopsis, eh, un, una, material que, un, una enfermedad que por ahí está eh, hoy en boca de todos, eh, con una excelente agronomía, con el hueco acostumbrado que tenemos, el hueco de capítulo que, que tenemos acostumbrado en, en los materiales de NK. Así que sabemos que aquellos productores exigentes en cuanto a lo que es rinde en girasol eh, van a encontrar una oferta superadora en el 3969 CL. Volviendo al maíz, eh, en Entre Ríos son, es una provincia con suelos duros, eh, donde no se tienen los rendimientos de, de, de, de la zona núcleo. La pregunta es: entre los rindes promedios de Entre Ríos y el potencial de rendimiento de los materiales, eh, la brecha es amplia. ¿Qué recomendaciones de manejo da NK para ir acortando de a poco esta brecha? Siempre conocer los ambientes, esa es la primera recomendación que damos. Para ello también hemos trabajado y hemos ayudado al productor a poder estimar su índice ambiental a través de modelizaciones. Tenemos un sistema que permite al productor ajustar su, su índice ambiental eh, y en vaya a eso poder recomendar tanto híbrido como densidad. De esa forma sabemos de que el productor puede estar acomodando cada vez más sus planteos productivos a situaciones... Eh, duras como la de este año y por qué no, también acomodando sus planteos productivos a situaciones de año niño o más llovedores ¿Cómo, cómo analizan esta, esta tendencia que hay de más maíz tardío, más maíz de segunda en vez de maíz de primera? Para nosotros siempre es una, una buena eh, noticia que se haga más maíz creemos que aporta muchísimo a la rotación a los planteos productivos eh, aporta como cultivo a nivel país eh, entonces la verdad que Que se haga maíz tardío es una, es una muy buena noticia. Eh, siempre nos plantea un desafío importante porque tenemos que tener materiales adaptados en cuanto a ciclo, sanidad y agronomía para ese tipo de fecha de siembras. Y un poco el lanzamiento y la respuesta está, está hoy acá, en la Expo Agro, eh, mostrando que lo que hacemos rinde. Escuchábamos a Diego Aguesi, técnico del área de extensión para el litoral de NK.